Por okay. una okay. ciudad mejor. Una realización nacional. Y no quiere esto, no quiere, quiere la paz. La plata es siempre bienvenida claro claro como si se... le a la plata 9 de mayo 10 de mayo en realidad hace un minuto ya estamos cambió el día día martes día de mayapes no sé? para, para, para, para, para, para, para. parodia no dice cosas parodia de cuando cierra el ojo cambia de día si no no cambia de día sostener sostener tu forma de eso a lo mejor cambia de día y, oh, no está diciendo que hoy es miércoles está diciendo Ve, que no, no, no. una remera loco, Ve, ah, ah, loco. se tiran flor entre todo acá wow. <ríe> No. De, de, de, no de, sé qué tono de no sé qué remeras más feas ¿sí? si la de central que tienen parodio o la de capital <risa> la capital que he visto yo <risa> Billy, Billy viene con Puló. verde que dice abajo una de NASA NASA Bien. <risa> Vos, toda la gente que nos auspicia <risa> si a vos te ofrecen <risa> Lisandro Machain que vos que sos músico que te puede relacionar todos los músicos oyentes del programa que hay un montón me voy, ¿Me voy entonces que se puedan relacionar hoy pues yo también me puedo ir pero vos o... si te ofrecen 30 millones de libras. Eso serían casi 50 millones de 50 millones de kilos. kilos. Por prestar tu imagen y tus canciones para una campaña publicitaria. aceptas eh, lo, lo pienso. No, para, no solo te pagan para, eso. Depende de quién sos vos. Bueno. Te si los <risa> sí. No solo le pagan eso, ahora vamos a decir a quién le ofrecieron eso, sino que además le aseguran por la cantidad de exposición que van a tener que cuadruplican la venta de sus discos a Franz Ferdinand una de nuestras bandas amigas desde de, de inicios de Jorky Pally nuestros amigos M Franz M Ferdinand junto con PJ Harvey <ríe> claro no. sí. hola gente Palky. te acuerdas que teníamos sí. el mensaje claro hola amigos el Alex capranos que es el el cantante bueno le ofrecieron 30 millones de libras para usar La imagen mansalva de una manera súper violenta, por eso ellos no quisieron... 300 millones ah, de libras en serio. Ellos son los Pero, que hicieron la de... Tengo un parque de diversiones <risa> en mi casa. Pero ellos dijeron que no. Dijo, verdad? no, no, no. No, no vamos a ofrecer, no, no, no vamos a aceptar, perdón. Ya o sea, tenemos las 30 millones de libras. Claro. No queremos duplicarla, queremos ganarla de a poquito, duplicarla de acá a cinco años, no de acá a tres meses. Sí, iba a hacer una campaña en Estados Unidos ¿De? y no se sabe todavía de qué producto iba a ser. Porque eh. nadie quiere hablar, nadie quiere hablar. Nadie, no, no lo dijeron al secreto, dijeron bueno. Tenemos problemas con tu agenda, digamos. me parece que estás llamando a los números equivocados. Ver, claro. Si sí, me respondían los contestadores en inglés y no sabía que dejarle, me, me ponía nervioso y no le dejaba mensaje. Bueno, bueno, bueno. No se sabe, dijeron, no, por, vamos a rechazar esta oferta por miedo a... Lastimar nuestra credibilidad. En Estados doy, Unidos. Lo que le pasó a Ricky Martin con Pepsi. Martín. Claro. En Estados Unidos, ni siquiera era en Inglaterra que es donde ellos venden la mayor cantidad de sus discos donde son más famosos. Martín. Sí, señor. Te quiero. Oh, empezamos ya. Y cuando no queda Esto... comentario ingenioso que decir, voy a decir Martín, <risa> te quiero. Esto está. También ligado a Martín, te Jack White. Jack White es el cantante de los White Stripes. Joe Black. Que él sí aceptó una campaña para Coca-Cola. Una campaña que está buenísima, pero ah. que le robaron la idea. Y los de la colores publicidad. pegan. Claro. Claro, porque es blanco sí. y rojo la, la los estética. White Stripes. Y sí. Los colores pegan. ¿Quién te maltrató? ¿Vos el rojo, el verde, cuál? Y el rojo trató muy mal a este país. Así que bueno, ya saben. Eh, White Stripes son unos vendidos de mierda. Frank Ferdinand sigue manteniendo... ¿Qué? no creo que la dignidad afecta yo... mucho en algo dignidad no no afecta de en nada. nada eso es, no de, es tema para una discusión si sí. me decías hace 10 años si tiene una templanza y un carácter decir lo que haces igual va a estar bueno y si te da más plata para. hace 10 años estaba visto de otra forma lo si vos hacías eso eras un lo que le dicen Allá le dicen sell out, sos un vendido Te, te vendiste Te, te, te Lo dice sistema. alguien que escucha la oreja de Van Gogh, viste Lo claro. que es feo lo, que, no del lo que hizo León Gieco que cuando cobró la plata por, por la telefónica Se la pasó saliendo en todos los diarios Diciendo pero la plata se la dio un pibe con agua en el cerebro Pero, claro. pero eso es culpa del país no. de mierda que tenemos Él tiene agua en el cerebro no. Arreglamos Jockey con Franz Ferdinand Haciendo Your Diary, uno de los lados B No está en ningún disco, disfrútenlo Dale 118204 el teléfono yolkipalki arroba hotmail.com la dirección de correo electrónico yolki sholky, la página web a ah, medio terminar, y se pueden bajar todos los programas que ya pasaron por si se perdieron uno y pueden ver hasta ahora prácticamente nada pero bueno a futuro en construcción sí, bueno. la única noticia del día que nos importó hoy cuál es multan Buenísimo, mal. qué buen informe de Lisandro, agradecemos tu presencia Vamos <risa> al siguiente bloque con música que más seleccionó Martín Parodi, gracias por estar Esto fue Joe Parky y la versión informativa Esto fue todo, gracias Multan por alimentar a gatos callejeros en Estados Unidos <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Ya te podría hacer una no Estúpida, me parece que voy a terminar con esta sección No, porque ¿Qué en qué? breve Ya los títulos mientras lo voy diciendo Digo, qué estupideces Claro, ¿cómo selecciona esas cosas? Pero no, no, no podemos tratar en serio no podemos tratar en juego Porque no se puede hacer nada Sí, los gatos son o para ¿Tengo matar una no, idea. o para, sí. Le, leer manuales. Salió el Sony P157, 256 mega. No, no ese dos para al aire. Ese es para la una de la mañana, Hasta ahora no. Cierro, multan por alimentar, alimentar gatos callejeros en Estados Unidos. Soy callejero. ¡Oh! Y el programa cobra vida. Bien, no buscaste la, la obvia. Arriba, nos ponemos. No, la vida. La vida. No, Carré quemada. <risa> <Claro. ronquín pida. risa> Bien. En Claremont, y Iowa. y agua eeuu Estados Unidos de la agencia American Press. Voy a leer todos los datos inútiles yeah. que tengo. La municipalidad del estado de Iowa ha decidido Iowa. Iowa, ¿y qué dije? <risa> Iowa. agua <risa> bueno, Cualquier verdura, Iowa. cualquier verdura batiste y la verdura no Iowa. se bate, su sufre de verdura. La municipalidad de este estado, insisto, ha o esta ciudad ha decidido que los gatos callejeros son una molestia y que quienes los alimenten deben ser aplaudo, multados. ¡Aplaudo! Pero los gatos callejeros te limpian de ratas las nah, cosas. No, qué limpio. ¿Y quién, ¿Y quién limpia después de gato callejero? Como los Simpsons. En los Simpsons es genial cuando llegan no sé, las la, la víboras y la sacan con oso sí, sí. y después los osos van a venir los monos. Uh, así es. Exacto. Exacto. La, la, la cadena alimenticia inmediatamente salieron los pungas callejeros del hip hop a alzar su voz en contra. Callejero, con el sonido 100 casero. Ah, ah, como de tu abuela. Callejero. Sí, o casero como la abuela. <risa> Era, eran pandillas de gatos callejeros. Les doy la paz a ¿sí? lo de Hip Hop. Hacen... Oh, tú. Oh, como la, la pandilla de un Gato. La pandilla de Don Gato, exacto. exactamente Imagínate los Móstenes. Pero raperos. Benito con cadenas. Sí. <risa> y los autos que van saltando, le hacen yeah. saltar la amortiguación de adelante. Demóstenes. El Consejo Municipal decidió la semana pasada que toda persona que alimente a los felinos contribuye a fomentar la discordia urbana y a atentar contra la salud de sus pobladores. Eh, eh, a todos los niveles, de es cierto, esa es la gracia. Pero sí, todos vimos Trispotting, que el loco no se moría por silla, se moría porque se, se había contagiado la, la de los gatos, ¿cómo era? La... Silla de gato. Mili es malo porque la sabe y no me la dice. No, yo sé una que no sé si la la, a la, la ver. embarazada la queda. Bueno. No. Ah, porque una de los el, el, el bebés. Ah, es una enfermedad terrible. No, el, es un hongo que te sale en el útero. Bueno, te, Mili no va a hablar más. Dale. Se va a quedar con la toxoplamosis en el culo que le la que Ah, esa era la <risa> pero, pero es la de la, de la de la que hay que tener cuidado cuidar las embarazadas. Claro, pero todo tenés que tener cuidado cuando sos embarazada. No, tenía que tener cuidado antes, como vos decís. El alcalde Runding Warner, Wagner, dijo que la policía está, podrá fotografiar a las personas que alimentan a los gatos callejeros y que los transgresores recibirán cartas advirtiéndole de posibles multas. Se un yo de transformismo, sí. los transgresores. Vos le podés sacar una foto a tu vecino dándole de comer, le manda la foto al municipio, el municipio le manda una carta diciéndole, tu vecino te buchoñó, tené cuidado, te estamos mirando. Exactamente, sí. puede llegar a caer una multa y la, mu la, la multa, digo, busca leccionar al pueblo, incluso viene con un didáctico cuentito, que ahí viene. Había una vez un león que tenía hambre uh -huh, y habiendo la ocasión de comer, sí, me preguntó que era un a la oveja cómo era su aliento, a Ese lo que la, policía, la oveja respondió la verdad. Diciéndole que muy apestoso. Ahora te voy a el poner león, a voz al. entonces <risa> sí, ofendido, permiso. le dio un fuerte golpe en la cabeza y la mató diciéndole, ahí va, porque no has sentido tiene, vergüenza señora. de ofender a tu rey. Y los demás animales que estaban en peligro, <risa> sin provecho murieron, claro. ya que no supieron encontrar la respuesta adecuada. Pero eso te va a pasar si le das de comer mm. al felino gato león. Morís. Morís, vos y todos tus animales amigos en el bosque. Te envenenan a la municipalidad. De te el lift cheat Yo El lunes pasado yo había aprendido algo para decir y se me olvidó porque nunca me dan espacio para decir lo que siento Bueno Me acordé ahora El jefe de la policía Arthur Sullivan afirmó que el público no comprende el problema Siempre los policías se llaman Sullivan La gente cree que estos gatos son graciosos, adorables y cariñosos. Se quejó. Alimentan a los gatos y los gatos dejan un regalo ahí por así. ¿Qué, qué claro. Un gato que no sabe reír puede ser gracioso. Sí, y los cómicos más cómicos no se ríen. O te reís porque ellos no se ríen. No, los gatos no entienden. Esa los gatos no entienden. El humor. Y multiplican la tuya. ¿Cómo? No, los gatos no entienden el humor. Tienen un humor demasiado, a lo mejor, bueno, sutil. Sí, ácido. La cuestión es que tenemos declaraciones exclusivas de la hermana de la, del policía que va a sacarle fotografías. ¡Qué Sospechoso. Mi hermano policía no gusta de animales. No. Y le tiene prohibido a Gabriela, mi sobrina, que me abrace o me bese. ¿Por qué? Porque dice que vuelo a perro. Ah, el ¿Qué gato. vamos a hacer? Que Ella se sube. vayan todos a la porra. Eh, eh. ¡Señora! Esto es un programa decente de la medianoche. ¿Cómo va a decir porra? Que se vayan a la cabeza de alguien, será. así, porra. <risa> Yeah. Porra de... La hermana del porro En BBC, claro No, es mucho, son muchas cosas juntas Con un compendio de insultos Satisfecho ya con lo que los ediles extranjeros Preparan <ríe> sí. para sus ciudadanos Me iría corriendo a oír el especial de la semana Cobarde sí, sí. Año 33 de la era cristiana Crucificarlo, crucificarlo ¿Qué pone esto? Cuando estoy solo, lo que me prende es una magdalena Uy, ya lo están clavando, Mira ¡Qué martillo grosso! ¡Qué es una masa, loco! John Palky presenta Pasión por las masas Tributo Española de Pitch Mode Arregamos con niños mutantes haciendo el silencio Los invito a adivinar qué tema de The Pitch Mode es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 Just remain, so does the pain what's the meaning?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 Mientras esperamos conexión con la señorita Quédate, Marcela, mire. hoy volviendo ajá, a lo nacional, ajá. vamos con más apps, vamos a escuchar a un tipo que se hace llamar Feugo, o FEU, FEU, ah. no es brasilero, no sabemos de dónde y cómo Pero exige, se que escribe? Que P H E U G O O. Un nombre es muy extraño. no Fugú o algo así, fugú o así como el pescado ese que te mata si te lo comes, si te lo cocinan mal uh -huh, si te comen un, un el pedazo envenenado, de... claro bueno es un mayapero que empezó en el 2004 y lo que le gusta es mezclar canciones de distintos géneros, canciones que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra Vamos a uh -huh. escuchar un par La página para bajarse todos sus mashups Es www.few.com Few, repito, se escribe P-H-E-U-G-O-O ¿Sí? Vamos a escuchar el Primero uno se llama The Sun that Never Knows Que mezcla los Chemical Brothers con los Beatles Mezcla Setting Sun, el tema de los Chemical Brothers Con el tema, Set the Sun Down, Set the sun down. No. <coughs> Con el tema Tomorrow No One Knows de los. Tomorrow No One knows Y después vamos a escuchar a Lazy Down Fights que mezcla. Este es un, po está un poquito más relacionado. A ver. A el tema, un tema que hicieron hace un, unos años. Una de llama XPress con eh, David Byrne cantando. Entonces se llamaba Lazy. Ay, bien, ese sí. lo tenés. Oh, ese... Pero es más divertido cuando leer. <risa> claro. No. Ese con uno de Moby, con New Don't Fates. De Moby, uno bien, bien, bien, bien... Sí, climático De climático de Moby. Así que, fu DJ few en Shorty haciendo mashups. The de Never Knows y después, Lazy Don't Fates. a mara matarte marcela jorge palki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 La... Hola, tú, tú. No, no te escuchás? No. ¿Por qué no andan los auriculares que Estoy tenés puestos? Tienes que traer los tuyos propios Bueno, yo, yo, yo Señores de la jefatura de la radio Compren auriculares nuevos, por favor A vos, Lore. Pero no hace falta que vos te escuches a vos misma Porque más o menos vas a tener una idea de lo que decís Si importa que la gente te oiga Y te aseguro que la gente te está oyendo Ahora, decí algo interesantísimo Para que valga la pena Hola <risa> Bien Arrancamos. Arrancamos con, Fuerte, ¿con voces quién? del más allá. Voces del más allá, si sí se llama. No, es, es, ella está en el más allá. ¿Quién es? ¿Quién está oh, en el más allá? María Gabriela Pumer. Pobrecita. Esta es el fifa oh. eh, Los perfido. Los perfido. <risa> la mató, la mató él. La mandó a matar. Sí, para quedarse con la chica esta, como es? La que te gustaba vos. A mí. La de medios locos. Ah, bueno, no importa, Ni no importa, me acuerdo el nombre. Está, es, ¿Dónde está lo perfil? Bueno, no importa. También. Que esto eh, esta chica comprueba que la gente del ah, rock no dijimos el nombre todavía. Eh, ¿sí? María Gabriel? Gabriela Pumer. Sí, María lo dije. Gabriela Pumer, préstame atención. Que confirma que no, la gracias, gente del rock sí. que quiere vivir sana termina muriendo inmediatamente. El rock te castiga de una manera u otra si vos te descarreas y te vas por otros caminos por el camino de la soja de la comida o sana te crees para buscar un coco o te crees que para como más claro exacto terminas muriéndote ¿Querés volver ¿sabes? a las raíces ¿Querés volver a la naturaleza te trepas a buscar un coco te haces naturista y con el, el es moño cuando viene cómo cuando moño cuando muere no sé ¿cuándo? bueno ¿cuándo? dale tiempo ya este para muchos es un muerto yo te digo <ríe> en cuanto se suba una moto muere está bien Continuemos. Bueno, empezamos, sí. no, sí, empezamos en realidad. Dale. Bueno, María Gabriela empieza su carrera joven, a los 16 años. ¡Uh, una curreta! Bien. Y muere a los 39, o sea que tenemos un par de años. Vamos a hacerlo más años de carrera. Uh, lo más rápido posible. Empieza en la banda de María Rosa Llorio. Llorio, así como Llorio, como Llorio, el Llorio, No, el otro Llorio. La mujer de Charlie, de la primera era mujer aquí. de Charlie, García. Esa la señora Giorgio? hermosa. Era hermosa. Tengo un vago recuerdo de Buenos Aires Roca Ya cuando salió su generis Pero la verdad que no tengo bien presente su cara Luego integra el grupo Rush Rush Rouge con Claudia Hay un grupo Rouge, se robaron el nombre No, no, no, pero te estoy hablando cuando ella tenía 16 años O sea, hace varios años atrás Es que yo te digo, es de los 70 Y más o menos Claro Pero seguro que se escribe distinto, no importa no sé. <risa> eh, con Claudia Cinesi y Andrea Álvarez, de dónde sale el mítico grupo que ya le dedicaremos a algún segmento. Viudas e hijas del rock and roll. Ah, ¿eso estaba en Viudas e hijas del rock and roll? Exactamente, una de Ah, no sabía. Era... Interiorizándolo, Martín Parodi del rock. Nacional. Ah, no sabía. Mira, vos, clases es esa. No Necesito todo... a alguien que me venga a enseñar <risa> No bueno. solo, no solo tocaba la guitarra, eh. que a lo que se dedicó toda su vida, sino que además componía. O sea que Bikines Lunares Amarillos lo hizo ella. <risa> ¿Y Pensé que no que era de los no desacados de, de lo, ah, de, de ese? Desacados no. ese tema de los desacados. No. No, es y... más viejo. Que, ¿vos, vos decís que lo compuso ella, el Bikini Luna en Amarillo? No o sé, sea, habría que fijar no, Ese tema pero... de afuera, el es extranjísimo. Claro, sí, Era para, era nada más que para que vos aportaras algo ah, al discurso, <risas> para que pegaras el palazo, nomás. Bueno, con este grupo siguen hasta el 98, a pesar de que María Gabriela tuvo sus proyectos por otros lados. Y su primer disco fue Ciudad y, esperen que lo lea despacio, Catrunica. Estamos hablando de su primer disco solista. No, con viudas de hijas. Ah. ¿El primer disco que... En hacía el 98? En el 83. Ah. ¿Y por qué no fuimos al 98? Recién? En el 98 se disuelve, duró hasta el 98 viudas. Ah, y volvimos al pasado y el primer disco el era... El primer disco era Ciudad Catrunica. Y el segundo vale cuatro, que son más o menos los únicos discos rescatables de viuda, después son compilaciones y otras cosas que ya deja de ser... Es viudas. decir, tuvieron como 20 años de carrera, pero solo editaron dos discos como la gente. Exactamente. En el medio, eh, en el medio fui invitada, perdón, uh -huh. hoy estoy con la voz tremenda, fui invita estuvo invitada en el disco Corazón Cal Clandestino de Fitopáez y uh -huh. acompañó a Sandra y a Celeste. Uh, esas eran buenas. Uy, uh, un trío buenas, de la hostia. Sí. Ahí que hizo... Le invitaron a la nena para... Ay. La hicieron de goma. Be, be. Sí. Quiero fotos de eso. <risa> ya. Pero, pero le borramos a me voy, le, me voy a ir a buscar, le, le voy a pedir a Mónica. Candambers, a ver si, si tiene, ¿Tiene alguna foto? foto. Bueno, en el... César seguro que la Monica tiene. colecciona? César, y de la nena, sí. Ah claro. Aparte no es hija de César, creo. No. En bote, es ilegal. No, no, no, no, no es hija de eso Por eso, César debe tenerla, aunque se, se pueda ver tranquilamente emocionado claro. mirando cómo estaba emocionado. la hijastra con Celeste y Sandra. Estamos hablando de Celeste Carballo y Sandra Mianovich. Mianovich. Exacto. Exacto. Sí. Bueno, en el... Perdón. Acompañó ¿Eh? a Espineta en Peluzano mil iba a decir una, una ¿Acompañó de qué manera? Ella iba a servía el café. Ah. No, tocaba la guitarra. Está en todos todo los acompañamientos ella tocaba la guitarra y en el 93 formó el grupo chicas chicas sí. con dos chicas obvio valga la redundancia del coro de los twis que también era una redundancia se las robó a los twis sí, sí sí sí sí básicamente que después son las mismas coristas de vilma palma o no no, no. creería que no Está bien. y este grupo tuvo muy poca difusión Lo único que hicieron fue tocar de soporte en la presentación del disco El Amor Después, El Amor de Fito Páez. Otro discazo. Pero ese lo ubicás. Sí. <ríe> bueno. Lamentablemente sí. Del 94 al 98 acompaña a Charlie García en los discos. La Hija de la Lágrima, Cassandra Lange. Hello, que es... Eh, me entero que existe un disco de Charlie García que se llama no, Hello, más. ahora. hello. Cuando... hello, hello. No, Eso es sí, eh, triste sister. <risa> Twitter, <risa> Twitter sister <risa> no, triste sister. No, triste sister. No, triste sister. Ah. Ah. Que y, también, que tampoco. ¿no? Sí, <risa> sor sister. Las hermanas tijeretas es un eufemismo para decir las pianas. Claro que sería Porque exactamente tijera, tijera, Sandra y cosas. Bueno, seguimos. Sí. Dale. En el acústico y en el acústico para en TV con eh. Charlie y en el aguante. En el 90 y... ¿En todos los discos. Sí, en el 95 Hasta re. Hasta que murió, digamos. Claro. ¿Quién? Eh, no. No. Bueno, <risa> eh, <risa> Fue no antes. Fue antes. A ver. En el 95 se reúnen con viudas e hijas, como esas reuniones, como Soy, Esther, y se va a reunir alguna vez y todas esas cosas que se hacen en Argentina que juntan, se sí, juntan no a la gente en para Argentina en todos Bueno, y cuando cuando los aprietan los impuestos y empieza a llegar el gas y el teléfono y la cuenta de bancaria empieza a achicarse y achicarse. La hipoteca. A la famosa hipoteca. Claro. Y en un disco en vivo con el cual hace recopilatorio de todos los temas que ya venían haciendo. y ya estaban en mierda y era una basura. Exactamente. No, <risa> no, Era bueno. En el 99 graba su segundo disco. Sí. <risa> graba el segundo disco perfume Sí y también roberto la película Pelig peligro nuclear una película que filmó qué significa dirigió o actuó actuó actuó ah, Junto entonces lo Diego... filmó actuó eh, perdón actuó. Uh, sí. hoy estás Uy, malo durísimo. conmigo no. malo, ¿Y malo. Hay que hay que mantener sí. malo <ríe> para ¿y qué de no, ¿y qué se trata esa película qué papel hace ella no ni se sabe idea, ni idea porque ni siquiera aparecen en... no existe esa película si sí, existe, existe, existe. Existe. si yo voy a un videoclub amigo la puedo conseguir la dirigió milo twilight like, algo así milo twilight Sí. ¿Quién es? Ah, no sé el... yo. con diego <risa> peretti la la de con con y de trabajó Diego Peretti fue los únicos datos que conseguí sacar argentina obviamente la película Si quieren vayan a internet y fíjense. No, no gracias. ¿Y cuando muere? ¿Cuándo muere? Claro. Ya llegamos. En el 2001 graba Poke Pop, que fue muy novedoso el, el disco porque era un mini CD, un mini CD, me, mini CD, CD, CD metido en una en una cajita que parecía un estuche de maquillaje. Uh -huh. Estaba muy muy bonito. Se robó el nombre del Pokémon, además. No, claro, es, no. es un sistema oh, oh, de obvia, maquillaje. Obvia, obvia. Bueno, y en el 2003 graba su último disco, porque después se muere, Claro. En junio de un... ella no sabía que iba a ser su último disco, pobre. No, de un paro cardio, cardio Sí, ¿Eh? se paró todo. No, sí, no llegó al hospital. Va, llegó al hospital, ¿Y la de, trataron de resucitar y no. Entonces no, no llegó al hospital. Sí sí llegó y llegó, le, intentaron le, le intentaron resucitar. Bueno pero entonces ya estaba no, había si vive... no, muerto. Si la resucitaba, resucitar los muertos. Cuando uno pero trata intentaron de resucitar. resucitar en su casa, <risas> le intentaron resucitar en un hospital que fue a donde llegó, viva o muerta llegó ahí. Llegó. Obvio. Pero obviamente si intentas resucitar a alguien porque hay algún mínimo signo de vida tiene pero todavía. Ahí la, la no usted, ¿Qué disco era que había grabado? Eso. Compi Lady. de donde vamos a escuchar. Ah, el tema El tema que viene ahora, Guillermo, que, que, que, que el tema yeah. que llama Fox Rocks, Fox Rock, ah, así como el, ¿Y no como el estilo, los manitos, claro. Eh, www.planetapumer.com.ar Planeta Pumer.com.ar pueden bajarse. No solo MP3, sino algunos videos eh, dirigidos, dibujados, animados por un animador rosarino. Total está muerta, Romelena, no hay problema. Don beckham Bye. debería tener un canal de dibujitos que se llame Yolki she... <ríe> Yolkiparki, lindas ideas para un mañana mejor. Hubo oh, desbarranca, hubo desbarranca, hubo desbarranca. De Yo la vi loco y me encantó. Yo la recomiendo. ¿Pero de qué estás hablando? Pe Perdidísima. Ahora Martín Parodi va aclarar a todo. No, no, no, estoy Ay, lee, completamente. Lee, lee. ¡Ah! De aquí venía relacionado. Ah, pero que hoy <risa> Les juro que no sabía. Conozcan al gran mugrelado y toda su truco. Desde hoy les vamos a ir anticipando que este viernes, viernes 12, a las 11 de la noche, aquí dando vuelta el papel para leer, en el invisible galpón, así se llevaban talco o algo y lo tiran, así se dan cuenta dónde están. En Francia, al 1750, la compañía teatral Vaca Profana presenta la última función en Argentina, después se van de gira donde por el mundo, por el mundo. Y ahí pueden conocer a Guillermo Peñabeque, que era el actor más hubo Ubu Uhu rey, Uhu rey hubo Uhu rey, de Eso. Tratan sobre los avatares de De lo que es el poder, la lucha por el poder y una mezcla de un poco de fantasía. Y si ¿no? de algo sabe Billy, es la lucha sobre el poder. Claro. Todo el tiempo viene con sus planteos maquiavélicos. <ríe> Mi amor, las cosas <risa> están <que decir. risa> Bueno, Eso ya sabes. El, el, viernes, el viernes a las 11 de la noche en Invisible Galpón, Francia 1750, cincuenta rey. Nos vamos. Esta Nos semana vamos. el disco nuevo de Per lo nuevo de Per se llama Per salió. Jalea Esta de perlas. Jalea, jalea de, de perlas. Esto es Everhand. Mano cortada como la de... Adiós. Esto fue shorty parky Chau. Dale. <risa> dale. <risa> sí, dale. Dale qué.